Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de el, el gran piloto eh, argentino de todos los tiempos como Juan Manuel Fangio, ¿no? Eh, se lo recuerda a través de los medios de comunicación a nivel nacional en, en esta jornada al gran balcarceño Juan Manuel Fangio. ¿eh? este 100 años de su nacimiento. Bueno, Andrés Pellegrini, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Jorge. Para vos, para Brian, aquí estamos. Muy bien. El quintuple campeón, ¿no? Juan Manuel Fangio, el mítico piloto cuando uno rememora las imágenes que llegan de una televisión por ahí eh, digamos precaria pero uh -huh. que muestran a un Fangio que era imbatible, ¿no? Tal cual, eh, y bueno, recién eh, le pudo batir su récord Michael Schumacher, ¿no? Exactamente, sí, pero con otras condiciones Sí, sí, sí con otras condiciones Lo que ha variado tanto en cuanto al manejo de, de un monoposto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, realmente para destacarlo, del barcarseño Eh, hablando de, de lo que se viene para este fin de semana, habrá definiciones, se sabe que el partido que va a sostener River este fin de semana ante Belgrano tendrá público finalmente, no me parece que fue la decisión correcta respecto al reglamento, pero bueno, es una cuestión muy, muy complicada ¿no? eh, para el Comité de Seguridad la definición teniendo en cuenta si no se determinaba la posibilidad de hacerlo con público, qué hubiera pasado, no tal vez... Eh, el clima hubiera sido más enrarecido aún, porque todos hablaban de que los hinchas iban a dirigir al Estadio Monumental, iban a estar en las inmediaciones, con un clima bastante caótico, bueno, y finalmente se determinó que el partido se juegue a las 15, con 2.500 policías que van a participar de este operativo de seguridad para que todo esté bajo el cauce normal. Eh, respecto al arbitraje, será Sergio Petzota, habría que estar en la piel de Pelsota para decir el partido, me parece que es una situación realmente complicada. Desde las 15 se juega entonces este encuentro para saber si River mantiene la categoría o si Belgrano asciende a la primera división del fútbol argentino. Es tanto el nivel de presión que es complicado hasta para todo el mundo, ¿no? hasta sí. para los jugadores de Belgrano, que en realidad... Este, están con, con otros objetivos, digamos, ¿no? digamos, La tiene más fácil si Sí, se sí, pero en este clima nadie la tiene fácil, ¿no? Es complicado ah, tal cual, tal cual. Además, lo que sucedió ayer, otro incidente más Con la presencia de unos 400 hinchas de River Que aparecieron con banderas realmente bastante desafiantes ¿No? Matar ah. o morir una de ellas, decía Bueno, esto marca la tendencia de, de cómo se ha desvirtuado todo, ¿no? de algo deportivo, o se ha pasado algo realmente, parece ser una guerra, no algo que tiene que ver directamente con el fútbol. Tal cual. Ha declarado Daniel Alberto Pasarela, dijo que él no va a renunciar, que va a continuar como eh, presidente del club, River está concentrado en el Indú Club, está allí Daniel Pasarela junto a los integrantes del plantel del cuerpo técnico, y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos este domingo, además cabe agregar que San Martín de San Juan y Gimnasia van a jugar el primero de los partidos en San Juan desde las 19 mientras que el jueves siguiente lo harán en La Plata, desde las 15 se jugará el segundo encuentro para saber quién de los dos desciende o en este caso quién puede descender como en el caso de Gimnasia y quién puede ascender como San Martín de San Juan eh, respecto a otro de los temas que tiene que ver con el fútbol en este caso del torneo argentino B eh, los eh, partidos que tienen que ver con la promoción, tanto eh, defensores de Villa de Belgrano, de Villa Ramallo Deportivo Roca serán quienes jueguen estas instancias teniendo en cuenta el ascenso de Racing y gimnasia de tiro de salta, defensores de Belgrano recibirá a estudiantes de Río Cuarto será el domingo desde las 15.30, mientras que Deportivo Roca va a recibir alumni de Villa María Córdoba a las 15, las revanchas se van a jugar durante el jueves venidero para saber y los equipos que estaban en el Argentino B tienen la chance también de estar junto a Racing y Gimnasia y Tiro de Salta en el Argentino A. Otro de los temas es el básquetbol, una buena noticia para el seleccionado nacional, es la posible presencia de Fabricio Berto, recordemos que Fabricio Berto se retiró De, de la actividad de la NBA por una cuestión física, una dolencia car, eh, una cardiopatía lo había dejado al margen pero se hizo una serie de estudios que determinaron la posibilidad de que juegue para la selección nacional en el premundial que se va a desarrollar en Mar del Plata, así que una buena noticia para Huberto y también para la Argentina porque podrá contar si lo determina el técnico con sus servicios. En voleibol una gran tarea de la selección argentina en la liga mundial, logró Una octava victoria consecutiva ante Finlandia anoche, esto le permite terminar el primer puesto de la zona A, de la zona C, bien digo, con 22 unidades, solamente perdió un solo encuentro en todo el desarrollo, realmente para destacar lo del equipo argentino de Javier Weber, anoche la victoria sobre Finlandia por 3-2, los parciales 21-25, 25-17, 19-25. 26-24 hoy en el tiebreak, la victoria para el conjunto nacional por 15-11. De esta manera clasificó para el octogonal que se va a desarrollar en julio venidero en Polonia, precisamente en Sopot. Así que buen trabajo entonces del seleccionado nacional volviendo a los primeros planos. Un equipo que ha sufrido recambios de, de lo que fue la generación eh, de, de históricos, pero que ha encontrado un nivel con el los jugadores que fueron forzando eh, forjando, bien digo, a través de los últimos años. Si hablamos de automovilismo, la actividad para este fin de semana, el tc 2000 recala en Córdoba, en el Oscar Cabalén, en el campeonato hasta ahora, eh, de acuerdo al reglamento... Eh, tiene que penalizar Matías Rossi, que es el líder, con 12 puestos de recargo. Pero más allá de esto, Matías Rossi tiene 124 puntos y medio, lo sigue Leonel Pernilla con 81 puntos y medio, y tercero, Mariano Altuna con 77. Respecto a la penalización o handicap, es una nueva incursión que realiza la categoría para darle mayor espectacularidad. Respecto a esto, decíamos, Matías Rossi debe penalizar con doce puestos de recargo, Pernia 11, Altuna 10, Mariano Warner 9, Silva 8, Guillermo Ortelli 7. Esto tiene que ver con la clasificación. Después, de acuerdo al puesto que logren, se van variando con la cantidad de puestos de penalización. Y por último, la Fórmula 1 del Gran Premio de Europa en Valencia, en el circuito callejero. Sebastián Fetel buscará una nueva victoria, tiene una buena diferencia sobre el resto en cuanto a los puntos obtenidos. Este Gran Premio se disputa sobre 57 vueltas, 161 puntos para el alemán, seguido por Jenson Button con 101, y tercero, el australiano Mark Webber con 94 unidades. Andrés, hasta el lunes. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Nos recordamos el lunes. Un abrazo. Ojalá tengamos un buen fin de semana. Hasta Ojalá. el lunes. Andrés Peregrini, Información Deportiva en Línea por la 90.